Bienvenidos a un nuevo viaje del perseguidor. Hoy es día 12 de diciembre. Chago Gil está a los controles. Yo soy Pedro García y Carlos Oraya, pues está de asuntos propios, así que hasta la próxima semana no estará aquí con todos nosotros. No dejaremos de explorar, y el fin de nuestra búsqueda será llegar a donde comenzamos y conocer el lugar por vez primera. En este nuevo viaje del perseguidor tendremos.、Eh, Nuestras secciones habituales: Vidas Paralelas,、eh, las recomendaciones intempestivas,、eh, los mil y un viajes, y también tenemos un invitado con el que charlaremos、eh, acerca de su nuevo libro. Está con nosotros Joaquín Peña y dentro de un rato pues, estará conversando con nosotros. Fantasía para la viola, fantasía para una nota de Henry Purcell,、eh, del Esperion 2000 de Jordi Zaval. Bueno, recuerdas que estás en el perseguidor en Radio g u i n e Iguada 105.9. que Si quieres comentar con nosotros y ahora con nuestro invitado alguna cuestión, pues puedes、eh, llamarnos al 928 31 9946. Y sin más dilación, pues vamos a. A dar la bienvenida a Joaquín Peña, el autor de la novela Horquilla, El faro del fin del mundo. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes, Pedro.、Eh, antes que nada, comentarles que Joaquín、eh, tiene d e t r á s de sí ya una larga trayectoria.、Eh, entre otras cosas, pues,、eh, tienen su haber otras novelas como Cayucos y Pateras, Un viaje hacia la libertad, otra titulada Zarela. Y otra novela titulada Libros y Lágrimas. Pero esta tarde vamos a hablar con él sobre su última novela, que es,、eh, como decimos, Horquilla, Orchilla, el, faro, Orchilla, el faro del fin del mundo. Eh, Joaquín, eh, eh, ¿cuáles son las fuentes, la documentación? ¿En dónde buscaste para.? Porque la novela tiene,、eh, de alguna manera, un cierto trasfondo histórico, ¿no? Pues sí. Yo he intentado siempre en mis obras, primero divertir y entretener, puesto que la novela、eh, es un tipo de narrativa que para mí pues, expresa eso, diversión y entretenimiento. Pero siempre he buscado、mmm, algo más, siempre he buscado lo que yo he buscado siempre en las lecturas: ¿no? que al final haya un fondo, que te deje algo, ¿no? O sea, que no solamente te entretenga y te divierta. Y en Orchilla, concretamente, pues ha sido una novela que me ha costado un, un enorme trabajo y esfuerzo, muy grande, puesto que son cinco años de mi vida los que he pasado, digamos, detrás de esta historia. Son muchas cervezas que he dejado de tomar con los amigos, lo, sobre todo los fines de semana, por, por estar escribiendo, ¿no? Me llamaban y. ¿Qué va? Era imposible. Yo tenía mis personajes en la cabeza y había que seguir, seguir con ellos. Y he estado documentándome, bueno, yo creo que he recorrido más de doce ayuntamientos peninsulares, sobre todo los de Costa, ¿no? He estado también, tuve que sacarme un carnet de investigador en, la, en el Real Archivo de India, en Sevilla. También en la Biblioteca Colombina, que está muy cerca, está en detrás de la Catedral y están puerta con puerta incluso. He estado en Simancas también, en Valladolid. He estado aquí también en la Biblioteca Nuestra, de aquí de, de Colón, la Biblioteca Colom Colombina. Y bueno, y me, me he hecho con mucha documentación, sobre todo en la época que me interesaba, que era el siglo de oro español. n o La verdad es que he aprendido mucho, porque he, he conocido cosas que yo no tenía ni idea que habían existido, n o y sobre todo en las Islas Canarias, porque todo lo que yo iba buscando era sobre las Islas Canarias, puesto que la novela h Orchilla, digamos que está datada principalmente en las Islas Canarias, y sobre todo en el Hierro, n o donde termina digamos, la novela. Y ha sido una, talor, una, una labor muy ardua, pero muy gratificante para mí, porque he aprendido mucho, mucho haciendo esta novela de h Orchilla. ¿Y cuánto hay de ficción y cuánto se acerca a la realidad? Por ejemplo, se me ocurre preguntarte por、eh, el siglo XV o XVI, donde、eh, tú pones en la novela que en, en casi todas las islas pues, había un. Un brote de cólera o también respecto a, la, a esa famosa carta de Colón? ¿no? Uh -huh. La carta,、mm, letra rarísima, es una carta interesante. Carta que yo, como soy enamorada de Colón, como te he dicho antes, de hecho estoy ahora con otra historia <risa> también igual. Pues una carta que yo ya la conocía hace muchos años, n o la conocía incluso en el castellano nuestro de hoy. Pero、mm, tuve la gran suerte, ya digo, en los archivos de India de, de, de llegar a conseguir ese documento, ¿no? Y tuve en mis manos bueno, pues la carta manuscrita de Colón. Imagínate tú qué cosa más grande para mí tenerla escrita en su castellano antiguo. Y una carta escrita por él hace 500 años, n o algo para mí que fue maravilloso. n o Y bueno, he encontrado esa carta, letera, leterísima, que se llama, que es una carta que él escribió en el cuarto viaje cuando el gobernador Owando, en Santo Domingo, en una tormenta, pues no dejó que Colón arrimara sus naves a, a puerto, digamos. Y lo dejó fuera de la bahía y casi c a se i s hunde con él, ¿no?、Y、es donde dice la famosa frase esa de que yo he descubierto estas tierras y ahora estos hombres ingratos van a dejar que me hunda aquí, ¿no? En fin, es una carta de sentimientos que escribe la Reina Nacional Católica y a su marido, ¿no? A don Fernando. Y bueno, y ese, esa carta le ha llegado a mí y eso fue muy emocionante, como digo. Y otras cartas también que hablan de las Islas Canarias que yo en la, en la historia de Canarias no, la, no, no las conocía, las desconocía totalmente, ¿no? Y bueno, y eso, eso, eso, ya te digo, me ha enriquecido mucho. ¿no? Eh, bueno, hablemos un poco del final, sin desvelarlo, por supuesto.、Mm. Eh, es muy significativo, ¿no? La, la soledad del rey, ¿no?、Mm. Lo que se podría definir como la soledad del poder, ¿no? Sí, yo he querido, tú lo has dicho bien, yo he querido, bueno, pues significar realmente lo que, se, lo que creo que se debe, de ser, o, se, o se siente, ¿no? O deben sentir. Las personas,、mmm, c o n t r a más poderosas, sean digamos, más, más, más soledad tienen, ¿no? Ten en cuenta que este Felipe II era un hombre que realmente tenía pues, pues todo el poder del mundo en aquella época, porque había heredado de su, de su padre Carlos V pues todo un imperio. O sea, realmente en, en, en, había un, hay un dicho que decía que en aquella época, en el siglo de oro español, no se ponía el sol, ¿no? nunca, o n porque todas eran tierras españolas. n o h e m o s descubierto el nuevo continente, Filipinas, había tierras en África, norte de Europa, en fin, Asia, o sea que prácticamente la corona española era, era, era, era un poderío, no era un imperio. Bueno, pues este hombre, con tanto poder a su, a su lado como tenía y tanta dominación sobre el mundo, en realidad luego era un ser humano p、pues, u e solo. s O sea, lo que él, al final de la historia, envidia realmente del capitán Rodrigo Gonzalo es que por lo menos el capitán Rodrigo Gonzalo no tenía nada, pero tenía amigos. n O O sea, es una novela que habla de alguna forma de lo que es la amistad, pero la amistad desnuda, esa amistad que se encuentra él con. Con los demás compañeros que van en la nave y que es una amistad que une más, puesto que es una amistad, digamos, en la, de, la desgracia, no en la desdicha, que es la verdadera amistad, ¿no? O sea, cuando, cuando no se tiene nada y hay dos personas que no tienen nada de nada, si tiene una naranja la comparten entre los dos, ¿no? Esa, esa es la verdadera amistad para mí. Y eso echa de menos e l rey, él se da cuenta que, aunque ha tenido y tiene todo el poder del mundo, bueno, pues no tiene、so、ni un amigo solo en quien poder, pues no sé, eh, eh, confesarse con él o hablar con él o, o, o sincerizarse. Eh, con la tranquilidad de saber que no va a haber traición, ¿no? O sea, es lo que le echa de menos y es el poder que da, y no ya solamente en, en el rey, sino yo creo que, que en todos los reyes y en todos los hábitos de, de, de, de la vida, a ¿no? Yo creo que contra más grande sea un empresario y más empresas tenga y más yo creo que al final está más solo, ¿no? Sí, respecto a, al rey y a Rodrigo, ¿no? A mí me pareció que había una profunda soledad en ambos. Pero que de alguna forma también había en un momento dado de la, de la narración un cierto entendimiento o comprensión del otro, ¿no? ¿Es sí, cierto? Sí, porque, vamos a ver, Pedro, los seres humanos somos buenos y malos, pero no somos ni muy malos ni muy buenos tampoco. O sea, hay una, una, una dualidad. En fin, todo, todos tenemos un porqué, o sea, las cosas se hacen por algo, ¿no? Incluso una traición se hace por algo, aunque sea, aunque sea algo, q u e no sea digno, pero siempre por un fin. Entonces, de alguna forma, el capitán Rodríguez Gonzalo de s i m a n c a en Orchilla, de alguna forma comprende, comprende、eh, la, no toda, pero parte de la traición del rey, ¿no? El rey era un libertino, era de alguna forma un hombre muy tal, y comprende, aunque él, él, él ha sido el primer causante de su daño, ¿no? De, esa, de, esa, de ese libertinaje. Y el rey, de alguna forma, pues también, también comprende a su capitán, n ¿eh? Un capitán que él ha traicionado, y de alguna forma, al final, bueno, pues, pues llega a comprender. No su traición la que le ha hecho, pero sí que el capitán actúe de la forma que actúa en contra de él. ¿no? Eh, a pesar de que toda la narración está salpicada de g r a c i a s de horrores, de sangre,、eh, también hay una gran corriente optimista. ¿no? Hay grandes valores humanos,、no、sé, como el respeto, la camaradería,、eh, el amor. El, el amor, ¿no? el honor también, el honor,、sí. porque hay que decir que, que, que eran personas que daban su palabra y eso ya se quedaba a sellado, ¿no? Para siempre. No, es una novela, yo creo que es como la vida. Tú d a t e cuenta, hoy mismo tú pones el telediario y ¿qué tenemos en el telediario? Tenemos la mayoría de las noticias, si nos dan 10, 8 son noticias desagradables. ¿eh? Por desgracia, no, no, no vivimos en un mundo donde a b u n d e más, digamos, lo hermoso y lo más. Entonces, la novela, como yo siempre intento que sea un reflejo de la vida misma, lo que pasa es que la,、claro, la, la data y la fecha es 1565. Pero, como digo, he intentado pues, pues, pues, pues, pues reflejar realmente lo que, es la, lo que es el ser humano. O sea, m e q u e r í a acercar lo más posible a lo que es el ser humano. Con sus vilezas, con sus grandezas, con sus ilusiones, con, su, con, su, con sus temores también. En fin, he intentado bueno,、pues、que sea la vida misma. ¿no? n un, o Hay una persona por ahí que leyó la novela y tengo incluso aquí una cosa escrita que sale también en la novela. A ver si lo leo por aquí.、Eh, dice Horchilla.、Mmm, Eh, fantástica historia. He llegado a pensar que si los personajes inventados existieron realmente o son fruto de la imaginación de Joaquín, por la perfecta definición que se, que se les insufla, dándole vida propia. O sea, intento o he intentado eso, que sea la vida misma. Pero no todo tampoco es sangre, no tampoco todo es dolor. Hay una hermosa historia de amor, una historia de amor que siente este capitán Rodrigo Gonzalo s i m a n c a por su mujer, por María Leonor. ¿Eh? Entonces, no todo es como e n la vida, no todo es malo. Tenemos ratos buenos y ratos malos, y en fin, y la vida está compuesta de eso. ¿no? Respecto a eso, ¿no? eh, hay un personaje,、eh, Mariana Leonor, sí, sí. que a mí me pareció en ciertos momentos fantasmal. ¿no? Cuando describe, por ejemplo, su primer encuentro sexual con Rodrigo y、sí. durante la, la travesía de sí, sí. la cantinela. ¿no? Sí. Hombre, ten en cuenta una cosa, Pedro, ella. O sea, su marido es un hombre que está debajo del mando del, del, de Felipe II. Es capitán de su ejército. Ha ganado plazas en, en, en Italia. Ha conquistado gloria para España. Y de buena a primera lo encarcelan. Cinco años encarcelado. Y además, y casi casi le cuesta la muerte. Y además, el rey, a través de Guzmán、eh, de Zúñiga, hace que ningún súbdito de la corona se acerque a la casa. Con lo cual, esta mujer, pues al final, termina loca. Loca porque padece un, un, un, un hambre. Porque no la deja、no、nadie, el hijo pequeño igual, y luego,、mmm, más que el hambre, incluso es la incomprensión de, de, de, de, de darse cuenta de qué ha pasado ahí. n o Un hombre que era su marido, era un hombre honesto, un hombre honrado, un hombre que ha luchado por la corona, que ha sido servicial para el rey y cómo el rey ha podido. En fin, entonces, ¿qué le pasa? Que esa mujer se vuelve loca al final, ¿eh? llega a, a sufrir tanto y se vuelve loca. Y él, él, que e s t á metido en la cárcel, porque sabes que la novela empieza una noche, en la noche de Toledo, n o donde se baten dos hombres, en este caso el capitán Rodrigo g o n z a l o de Simanca, y su amigo, y, y a m、e、incluso g o i un compañero de armas, que es el, el, el, el, el conde de la Alpujarra. n o Pero el conde de la Alpujarra le echa una ofrenda en cara, y entonces había tanto honor que ni amistad ni nada, n o él q u i e r e lavar su ofrenda, y al final hay una lucha, un duelo, y, y, y muere el, el conde de la Alpujarra. Con lo cual el rey encarcela al capitán Rodrigo. ¿Eh? Lo encarcela cinco años en cárcel. Hay compañeros del capitán Rodrigo que quieren incluso ayudarle para salir de la cárcel. Él dice que no, él es un hombre de honor. Él dice que el rey está equivocado y que algún día se dará cuenta y que s e ofrenda que no ha hecho nunca q se lavará, se lavará, que el rey tendrá que sacarlo de la cárcel. Pero no es así, no es así. Pasan cinco años hasta que se entera el capitán Rodrigo de que sus padres están, han muerto en, en estas circunstancias. La mujer de él, María Leonor, su gran amor, está padeciendo hambre prácticamente porque todavía no sabe que está loca. Y que el hijo pequeño que tiene igual, ¿no? Porque hay una orden real que, que, que como he dicho antes, que impide que se haga en la casa de él. Claro, eso ya en él hace un, algo, un, un revulsivo muy fuerte y, y hace que al final se escape de la cárcel, ¿no? Y toda su lucha que tiene,、pues、luego se embarcan en la cantinela, camino de América, le ayudan los compañeros, toda su lucha que tiene, después de una serie de vicisitudes y de problemas que pasan en, en, dentro de ese barco, bueno, pues llegan a Canarias. Y toda su lucha, como digo, es. De alguna forma, la venganza a ser rey porque ha destrozado a su familia, o sea, lo ha destrozado a él, ha destrozado su carrera, entonces él intenta vengarse. Yo creo que el ingenio más grande de la novela es, desde una isla tan pequeña como el hierro, poder causar tanto daño como causa al final a la corona de España y a las demás coronas europeas. ¿no? Uh -huh. eh, otra pregunta: los personajes femeninos、eh, están muy bien definidos, ¿no? me parece que transmiten、eh, fortaleza, arrojo、uh -huh. y. Y convicciones c o muy o m profundas, ¿no? Cuéntanos un sí, poco. Sí, sí, yo,、mmm, yo. Como verás, quien haya leído mis novelas, siempre yo a la mujer le da siempre un, un papel muy importante, porque creo que lo tiene en la vida. Yo creo que la mujer tiene un papel importantísimo, ¿no? Porque es generadora de, de vida, ya eso es importante, ¿no? Nacemos de ella. La mujer es una mujer, la mujer luchadora, la mujer, bueno, pues, pues, pues, pues lucha y, y, y, y, y es más valiente incluso que el hombre, solamente hay que ponerla en una situación. d i g a m o s límite para saber realmente la fuerza que tiene la mujer, la fuerza que tiene, yo diría que más que el hombre, incluso el hombre al final es más cobarde. Y lo que hago en h Orchilla es, bueno, pues resaltar esos valores que tiene n la s mujer. e s La mujer, en este caso, las mujeres de, este, de, de, de esta historia de h Orchilla. Bueno, pues defienden, ¿eh? espada en mano, con un fuego en la mano, dándole al cañón fuego para, que, para, para disparar, para defender la vida de sus hijos, incluso de sus maridos. n O O sea, son protagonistas y tienen una fuerza increíble porque ellas, incluso cuando los hombres están, digamos, en, de capa caída, vamos a decirlo así, ellas son las que luchan para que los hombres pues, sigan adelante n o hasta conseguir sus su propósitos. n o La mujer、eh, tiene un protagonismo muy, muy, muy importante en Orchilla, que se lo he querido dar yo porque. porque Porque creo que es así, ¿no? Porque yo creo que las mujeres. De hecho, es que incluso creé un personaje al final de la novela, ya tenía la novela terminada, y para contrarrestar ese valor de la mujer, creé un personaje que es el, el bachiller sevillano, que se pasa todo el viaje metido en la cama, asustado como un conejito, ¿no? Entonces, he querido,、eh, de alguna forma, pues, pues, pues, pues, pues demostrar que no todos los hombres tenemos valor, que no todos s o m o s l i n d o s y, y que las mujeres, en un caso límite, bueno, pues son capaces de luchar. Por lo suyo, n o como madres que son, por sus hijos, no No les importa tajar garganta y luchar con quien sea. n o Bueno,、eh, estamos hablando con、eh, Joaquín Peña, dialogando más bien,、eh, autor de Horchilla, El faro del fin del mundo.、Eh, dentro de un rato seguiremos conversando con él y también nos contará、eh, alguno de los tantos viajes que ha hecho. Ahora vamos con un poco de música. This、hotel room will still be the same. r e did I stay last night? Where did I stay last night, the Billy Jenkins? Eh, ahora vamos con nuestras vidas paralelas. A pesar de la sencillez de las películas de Abbas Kiarostami, me refiero al resultado y a la impresión que recibe el espectador. Pues en el documental Una Semana con k i a r o s t a m i vemos las cosas de otro modo muy diferente. No es fácil ver las películas de este realizador iraní. Sus obras, si uno no ha visto las de Jafar p a n a h i o m o s e n Mamabaf, parecerían sufrir el influjo directo del cine europeo tal y como lo entendía Rossellini, por ejemplo. Si además se le coloca junto a otros creadores que parecen concebir el cine de un modo similar, dígase Víctor Erice, Angelo p u b l o s e incluso Godard, Dan gana s de incluirlo directamente en los usos y maneras de cierto cine que nace en los años cincuenta como resultado de Roma de Chitaperta. Y sin embargo, si nos acercamos a Panagio y a m a l v a b a f entre otros, vemos que esa lenteza de mirada y morosidad de acción procede de un sentimiento también local y personal. Son el morde formal adecuadísimo para unos espacios y unos modos de vida que requieren justamente de esa metodología de filmación. Si en Europa es el fin de una búsqueda, en Oriente es, me parece, un comienzo. Sí, las películas de Quiero s t a m i d ó n d e está la casa de mi amigo? El sabor de las cerezas, a través de los olivos, el viento nos llevará, cualquiera de ellas, con esos niños de mirada limpísima y esos caminos polvorientos que se enrollan sobre sí mismos para desembocar en ninguna parte, son, digo, ejercicios de afinamiento de mirada donde el único argumento es el tiempo. depurar la visión hasta que el tiempo, el instante, la duración se nos entregue. Ese es el milagro al que aspira Kiarostami. Y si al principio uno, no demasiado avesado en esto del gran cine, se desespera y se interroga, se cansa y se aburre, abandona en fin el cine o desconecta de la película proyectada, hay que perseverar en el intento. Lo fácil que nos propone Kiarostami es dificilísimo, pero puede aprenderse. Lástima que los tiempos que vivimos no estén para sutilezas del espíritu y ese tenderete de pequeños acontecimientos que nos propone el cine iraní. Hay una escena del documental Una semana con Kiarostami en que éste detiene la filmación porque le parece que falta musgo en la escareda de una casa. El tiempo. Las películas de Kiarostami son la infancia del mundo, la prehistoria de unos modos y modales que fueron los nuestros y que me temo ya ni siquiera son los suyos. Deténganse y miren. Esas películas están tan llenas de tiempo que, inevitablemente, al salir del cine, su cabeza estará también llena de palabras. Erice necesita tiempo. Dice Erice respecto a las afinidades que cree compartir con k i a r o s t a m i Lo que compartimos es una cierta, una cierta visión del cine en el momento actual. Me parece que existe una sensibilidad común sobre el carácter determinante de la infancia en la vida humana. La mirada de Víctor Erice es un proceso que crea esbozos esenciales del tiempo. En el sol del membrillo, las rayas de las frutas constatan el paso del tiempo hacia su madurez, y Antonio López, como él declara, acompaña al árbol. En sus pausas, Erice no da tiempo Nos da tiempo para que observemos y comprendamos fijando el plano necesario. Por ello, la posición de la cámara y de Antonio es importante. Erice y López persiguen o intuyen una utopía y renunciando a ella en ese acto encuentran otra. A pesar de la fugacidad del tiempo, algo misterioso, verdadero, casi milagroso que no se desvela, vive y permanece suspendido en la esencia de la película. En el espíritu de la colmena, las búsquedas de una mirada prístina y nueva que no juzga están Erice a través de los ojos de Ana Torrén. Víctor Erice necesita tiempo, todos, y la vida también. Solo en una actitud de espera atenta podremos sentir y reconocer lo que brote de auténtico. Hay que estar junto al árbol, dice Antonio López. Eso es lo maravilloso. Bueno, recuerda que sigues aquí en Radio Guinihuada en el programa Perseguidor, el perseguidor. que Nuestro teléfono, por si quieres conversar con nuestro invitado Joaquín Peña, es el 928-31946. 9 Y nuestro email,、eh, por si quieres hacernos algún comentario, es perseguidorguinihuada, t o d o j u n t o arroba yahoo.es. While、well, I tell myself I've got a man on my own, I'll be alright alone. Don't need anybody else. I gave myself a good talking to. No more being a fool for you. b u t I see and all I remember. Why、oh, you make me want this surrender?、Give Making me wanna stay. Damn your eyes. Forgetting my hopes are high. Making me fall in love again. Damn your eyes. And It's always the same. You s a y that you v e change. d high you never do never I believe all your lies. I look in your eyes. You make it all seem true. I guess I see what I wanna see. Or is it my heart just deceiving me? Cause with that look I know so well, I fall completely under. Submama, Marido Alné, Cecilia Canconda, Celsin Huf, Sabine Cabongo y Silvina g u a s a d i o Estas eran las Submamas y el Damn in Your Eyes. Ahora vamos con recomendaciones intempestivas. Din din trinkt, de in Su juego favorito. Howard Hawks decía. Es más interesante y divertido Kerry Grant saliendo por la ventana que cualquier otro entrando por la puerta. En la gran tradición de las grandes comedias americanas, de la que Hobbes es uno de los maestros, los principios están bien delimitados. El hombre, sorprendido en la guerra de sexos, se ve superado a veces por una mujer audaz, tremendamente activa en su comportamiento y opiniones. Las féminas, construidas de una pieza, se mueven como torbellinos alrededor y dentro de las situaciones. El hombre, en su lógica, reacciona por momentos como un niño enfadado, y tarda todo el metraje en salir de su estupor y equilibrar las cuentas. En esta deliciosa, su juego favorito, quizás el salto no alcanza para superar a su ilustre predecesora, la fiera de mi niña. Pero todo vuelve a funcionar con exquisito toque, porque si en la fiera era un leopardo, en esta hay osos. Si en aquella, Catherine Hepburn estaba arrebatadora, aquí, Paula p r e n t i s e está perfecta. El romance surge del choque, del enfrentamiento, y al final todo termina en tablas, ajustadas como el diálogo o como los buenos secundarios. En suma, siempre nos quedará Hobbes para mostrarnos que el cine también es pura diversión. I'm traveling light. He said goodbye and took my heart away. So from today. Bye. Eh, Traveling Light de la maravillosa Billie Holiday. Esto se lo dedicamos aquí a Chago, que creo que le encanta.、Eh, vamos a hacer un adelanto de lo que va a ser el programa de la semana que viene, en nuestra agenda. Bueno, lo vamos a dedicar exclusivamente a un país maravilloso como es Portugal. Así que viajaremos a Portugal a través de、eh, algunos escritores como Lobo a n t u n e s o Antonio t a b u c c h i Hablaremos del maestro portugués casi centenario de cine、eh, Manuel de Oliveira.、Eh, y tendremos también a un, a un invitado portugués que se llama Jorge Pizarro. Entre otras cosas, también pondremos un poco de música de, de Portugal.、Eh, bueno, yo creo que ahora hemos llegado ya a la, los mil y un viajes. Aporía de la Ciudad Invisible. Escribe Vicente Forcadell en su libro Salamanca, Aporía de la Ciudad Invisible: Si la ciudad se ha vivido de veras, si se ha vivido no s o l o en ella, sino con ella, ¿qué puede decirse de la ciudad que no sea demasiado íntimo como para decirlo? Parece una buena razón para callar. Y sin embargo, Salamanca, aunque últimamente haya cambiado en exceso, según algunos que la conocen y conocieron bien, fue la ciudad de nuestra juventud, Y merece ser recordada aquí ahora, aunque sea de paso y dejando a un lado lo excesivamente íntimo. Salamanca tiene dos caras. En una, es una ciudad recogida y provinciana, con bares de tapas excelentes y una población autóctona acostumbrada a la calma de una modernidad sin comercio y una multitud de estudiantes foráneos que alquilan sus pisos destartalados a precios abusivos. Pero es también dos o tres rincones hermosísimos y una luz de frío incomparable. Entre una y otra, el viajero común s o l o hallará la primera, la primera y parte de la segunda. Lo que distingue o podría distinguir a Salamanca del resto es algo que no puedo darles en estas páginas. Está hecho de la materia de miles de paseos y miles de charlas, miles de copas y miles de noches. Esa ciudad ya murió. Muere cada vez que un estudiante, por mucho que prolongue su estancia de modo artificial, negándose a la evidencia, pone fin a sus estudios. Ese modo de vida aislado de toda realidad, con grandes dosis de ficción y placer, muere cuando se coge el último tren a Chamartín, ese que ya no volveremos a tomar de ida y vuelta. La verdadera Salamanca es, y siempre tuvo razón Forcadell, demasiado íntima para ser contada, pero no por pudor o exceso de recato, sino porque no coincide, excepto en minúsculos detalles, con la ciudad de cualquier otro estudiante. Y así, si yo preguntara ahora, Algunos de aquellos, o alguna, s claro, que compartieron espacio y tiempo con nosotros, dudo mucho de que su relato y el mío coincidan más que lo insustancial. Y esa es la maravilla de las ciudades, largo tiempo sentidas y presentidas, que pasan a ser parte de la personalidad y adquieren la cadencia de nuestros ojos o el matiz de nuestras manos. Mi consejo es que se pierdan en sus calles, no importa su nombre o condición. Quizás vean con más claridad la cueva de Salamanca que su plaza mayor coman su carne y beban su vino tal vez tengan suerte y les acompañe algo de nieve la catedral con nieve cayendo de noche den un paseo en barca por el tormes cuando sea primavera y hasta puede que siga allí aquel mesón de nombre el corral de la pacheca donde tantos domingos comíamos paella y sardinas o puede que todo eso s o l o esté ya en mi memoria Y esa ciudad está hecha de aquellas mismas palabras de Humphrey b o g h a n en el Halcón Maltés, de la misma materia que los sueños. Bueno,、eh, ahora vamos a poner un poquito de música. よし、ローサー。 もう一つの愛のいるものを愛のあるものを愛のあるものを愛の s l mar, o l のを愛のあるもの a 愛のあるものを愛のあるものを愛のあるものを愛のあるものを愛のあるものを愛のあるものを愛のあるものを愛のあるものを愛のあるものを愛のある See Bye. Rosal, devuélveme, devuélveme mar el mío Rosal. Este era Amancio Prada de su、mm, maravilloso trabajo. Escrito está. Eh, Joaquín, eh, si te apetece, nos podrías contar, ya que estamos todavía en la sección mil y un viajes y nos consta que tú has viajado y espero seguirás viajando, podrías contarnos algún viaje que te haya eh, fascinado eh, especialmente. Bueno, yo tengo, si puedo decirlo, una página web. ¿eh? ¿Lo puedo decir? Ah, por supuesto. Es www.joaquinpena.com. Joaquinpena. Joaquín pena. pena, Pena, sí, porque la ñ cuando yo v i n í la página no, no. Ahora ya creo que sí. No nos da. No r e p í t e la. Joaquinpena.com. Ahí, de alguna forma, bueno, viene gráficamente lo que he hecho o lo que he viajado los últimos 15 años, ¿no? En los viajes que he hecho a África. Eh, a varios países del continente africano, también a, a América, ¿no? en este caso a Norteamérica, en Canadá, Estados Unidos y Sudamérica, sobre todo. Y, y he viajado tanto pues, porque yo, en、eh, cierta ocasión, en ciertos cinco años de mi vida, lo dediqué a una ONG,、eh, fue voluntario, voluntario sin remuneración ninguna.、Eh, fui, fui coordinador aquí en Gran Canaria de una ONG que se llamaba Ayuda en Acción. Eso bueno,、pues、me dio pie para poder viajar y ver los proyectos de desarrollo que, había, que teníamos en marcha en distintas partes del mundo, ¿no? donde realmente existe el hambre y la, hambre más, la hambruna más, más terrible. ¿no? Ahí, ahí estábamos nosotros. Y sigue Ayuda Nación. Lo que pasa es que yo tuve que dejarlo, pero siguen los compañeros ahí. Y hay un sitio maravilloso que me impresionó.、Uh -huh. he, he visto sitios muy bonitos, en ¿no? Sudamérica, sobre todo. Hay sitios en Colombia maravillosos, por ejemplo, Ecuador es un país precioso. Hay, hay, hay, Canadá también me fascinó. Pero en África también conozco países muy, muy, muy interesantes. Pero hay uno, sobre todo s o b r en todo e África, que está en la parte este de África y que se llama Malawi, con d o b l Es e un país muy pequeño. Es el país más pobre del mundo, prácticamente. ¿eh? Ahí tenemos un proyecto de desarrollo nosotros, Año Nación. Bueno, pues me fascinó. Un gran lago central que tiene, porque Malawi en el, en el, en el, en el idioma de ellos significa lago, pero lago、mmm, con un, un ascendente que le dan a ellos que, que, que, que dicen que es Malawi, significa reflejo de la luna en el lago, ¿no? o sea, el nombre realmente de Malawi, no en su, en su, en su idioma. Bueno, pues ese país me cautivó, porque no sé, tiene un encanto tan grande, tiene unas.、Mmm, a mí me gusta la fauna mucho y la flora, por supuesto. Es una diversidad tan grande. Es un país como si dijéramos、eh, 300 o 500 años atrás, ¿no? Todo es nuevo, allí no hay nada de cemento, afortunadamente no hay nada. O sea, todo, es, todo, es, todo es vegetación, todo es virgen, todo es hermoso. Hasta sus gentes, incluso. O sea, son las gentes más pobres del mundo, como he dicho antes, pero son las gentes que tienen la sonrisa más, más, más maravillosa del mundo, ¿no? O sea, personas que, que los ves que no tienen nada.、Eh, recuerdo que llegamos a un poblado el primer día que fuimos y, y nos ofrecieron una gallina que tenían. Yo no sabía que no tenían más nada. Bueno, pues las cocilaron allí, n o s l a comimos, y después el guía nos dice que era lo único que tenían para comer en mucho tiempo. Porque ellos no son como nosotros, que, que sabemos、eh, que mañana vamos a comer y p a s a t a m b i é n Ellos no saben cuándo van a comer más.、Les、nos dieron lo mejor que tenían. O sea, fíjate tú, le, le, la demostración de, de, de, de, de, de, de dar lo que tienen sin importarles nada. O sea, era, fue algo maravilloso. Y me enamoré de su gente y me enamoré de ese país de Malawi, ¿no? Fue, Mm, retomando, gracias por、eh, la transmisión de, de tus emociones respecto a Malawi.、Eh, retomando tu novela más reciente, Or, Orquilla. Orchilla. Orchilla. Sí, Se te ha metido Orquilla, tío.、Sí, orquilla, El faro del fin del mundo.、Eh, no sé,、eh, para los oyentes y para todos nosotros, me gustaría que hicieses así como un, una pequeña, un pequeño resumen de. De, no、sé, de tus impresiones, de tus emociones respecto a, a, a la novela y lo que quieras decir finalmente. Bueno, yo lo que quiero es decir que Horchilla es una novela donde yo he intentado bueno,、pues、poner a flor de piel los valores que, ten, que tiene el ser humano, ¿no? En este caso, la honestidad, el, el honor, algo e n d e s u s o hoy en nuestros días, desgraciadamente, cosa que antes era el honor de un hombre o de una mujer, era, era algo importantísimo, ¿no? como debe de ser.、Eh, la amistad también, hoy desgraciadamente podemos contar con los dedos de la mano d los amigos que tenemos y no sobran s dedos, como digo yo. O sea, amigos, amigos en los que puedas confiar realmente, ¿no? Reconocidos tenemos muchos. Y luego, bueno, pues, pues, pues también Orchid es una, una, una, una hermosa historia de amor, ¿no? h e m o s a historia donde, donde hay una entrega total. Y esos son, yo creo, que los valores más importantes que debemos de guiarnos, ¿no? Y he querido reflejarlo en Orchilla. ¿Me ha salido bien? ¿Me ha salido regular? ¿Me ha salido peor? No lo sé. He intentado volcar, pues, bueno, el, el, lo, lo poquito que uno sabe en esa historia. Y he hecho una historia、mmm, dedicada, por supuesto, porque tengo una deuda de gratitud muy grande con las Islas Canarias, puesto que yo nací en la península. Yo no nací aquí, pero vine muy, muy de niño, ¿no? Vine en el año 68. Entonces, es una deuda de gratitud que tengo yo con, con las Islas Canarias, con mis Islas Canarias, porque yo me siento canario. Eh, antes he comentado incluso que cuando voy a la península,、mmm, a los dos o tres días ya estoy loco por volver、bueno. para acá, ¿no? O sea, me falta, me falta algo. A mí el, el olor a mar, el, el, el, el, el estar aquí,、eh, es algo que no, que no puedo vivir sin ello. Y bueno, la he dedicado esa novela a las Islas Canarias porque tenía esa deuda de gratitud con la tierra que me acogió a mí, me acogió hace muchos años, ¿no?、Eh, se me acaba de ocurrir, si te parece bien,、eh, leía en la, en la etapa, en lo que sería tu biografía, en la etapa de. De la, novela, sí. de la novela de h Orchilla, El faro del mundo. El faro del, fin del mundo, el faro del fin del mundo. Es que no doy una hoy eh, eh, respecto a tu padre, que era, un, era poeta. a q u i e r e s comentar algo? Mi padre,、Porque、era u n、no、poeta、verdad. está enterrado aquí, está enterrado en San Lázaro y era un gran poeta. No p r o g r e ser su hijo, pero es así. O sea, yo tengo la suerte de tener un padre que fue poeta. Mi hijo mayor también es poeta, o sea que soy padre de poeta, hijo de poeta. Y tengo la gran suerte de que mi padre fue mi mejor maestro, ¿no? Mi mejor maestro porque él desde muy pequeño me metió en la sangre, la, la, el veneno de la literatura, ¿no? Yo recuerdo que cuando、eh, yo quería siempre cumplir el año y que fuera mi santo, porque él siempre me hacía una pequeña poesía y me regalaba dos o tres libros, ¿no? O sea, yo estaba esperando, recuerdo, c u m p l í un año, pero no era, era por los años ni por nada, sino por ese regalo tan estimable que me hacía él. Una pequeña poesía y luego unos libros que elegía para yo leerlos. ¿no? E、incluso cuando los reyes, me acuerdo yo que aquí estamos cerca, aquí estamos cerca de q u i n i h u a d a del o s barranco s donde antiguamente la gente que sea de mi edad,、eh, recordarán que veníamos l el día antes de Reyes a comprar los juguetes, ¿no? venían otros tenderetes ahí. Bueno, pues yo venía con mi padre y siempre me compraba un cochecito, porque a mí me gustaban mucho los coches, un cochecito. Pero yo sabía que me tenía guardado siempre dos o tres libros. n o O sea, Él fue el que inculcó y el que, y el que, y el que digamos, de una forma、eh, hizo que yo necesitara leer y escribir tanto como el aire, n o porque me lo, me lo insufló de esa forma. n o Él lo, lo amaba tanto, amaba tanto la literatura, amaba tanto los libros, que él. Hizo que yo, yo hiciera lo que la f í a O sea, yo creo que los, que los padres debemos ser espejos de los hijos, ¿no? Por eso es tan interesante de que un padre lea, ¿no? Y una madre igual, para que los hijos, viendo eso, al final terminen leyendo, ¿no? O sea, que eso tengo que agradecer a mi padre, que e m p a d e z c a n s e Pues con esto, con, con esto nos quedamos, con el hecho de, de que haya una transmisión de, de, del amor y de la fascinación por, por los libros y por las historias que cuentan los libros、eh, de padres a hijos y de. Y así siguiendo, ¿no? Eh, Joaquín, eh, te queremos dar las gracias por, por venir、uh, a nuestro programa y, y nada, recomendar que la gente lea y compre tu novela.、Eh, Hombre, puede ser un buen regalo para Navidades, ¿no?、Uh -huh. O para cualquier otro día del sí, año. Sí, también, porque esperar Navidades para, comp para comprar un libro, ¿verdad? Exactamente. O sea que... Pues bueno.、Eh... Vamos terminando ya, creo que hemos llegado casi al final del programa.、Eh, te recordamos nuestro email por si durante la semana quieres conectarte con nosotros y hacer algún comentario de lo que, de lo que has oído en el programa, si te ha gustado, si no, etcétera, etcétera.、Eh, si tienes para apuntar, perseguidorguiniwada.yahoo.es. Igualmente también tenemos un blog que, al que puedes acceder. Y en el que también puedes escuchar este y otros programas、eh, del Perseguidor. El blog es http:///elperseguidor barra guini,、eh, guiónmedio guiniwada.blogspot.com.、Eh, también recordarte que este programa se emite aquí en Radio g u i n i g u a d a en el 105.9 en repetición el sábado de las 9 a las 10 de la mañana. Eh, y por nosotros no mucho más,、eh, dar las gracias aquí a Joaquín otra vez, a Chago Gil que está en el control y a nuestra amiga Begoña que vino a visitarnos. Y saludarles hasta la próxima semana. Antes quiero leer una, una de b r t l Brecht q u dice: Nada se aprende en la soledad. Y otra de l e d e n d a l el gran novelista francés. La soledad es horrorosa, es el emblema de la desgracia. Así que les dejamos acompañados con la mexicana Lila Dons,、eh, Arenita Azul. Arenita Azul, ¿dónde salió? Arenita Azul, ¿dónde Anoche, anoche cayó el agua, la destapó. Anoche cayó el agua.